Siéntese. Quiero que escuche esto. Si sacamos eso, vamos a la cárcel los dos. Yo como editor, usted como autor. Ya, puede ser, sí. Va a ser un escándalo tremendo. BFM, la alternativa. Emergencias. las bandas emergentes en días de radio கோஸ்டிய தன்ஸ் மத்த pues si no me falla la memoria esta me parece que es la primera maqueta la primera demo el primer auteditado que traemos en lengua catalana Hola Sara qué tal buenos días Buenos días Joseba Eh, ¿me equivoco o no? No, creo que no te equivocas. Creo es que es la primera, el, ¿no? La uh -huh. la primera maqueta o autoeditado que que se presenta en catalán aquí en Ajá. Emergencias. Bueno, comienza Emergencias su martes más aquí en Días de Radio con Sara Sensi y pues un montón de de artistas, como cada 7 días, artistas que nos presentan sus trabajos, normalmente primerizos o, o domésticos, maquetas, demos, eh trabajos autoeditados, en definitiva también sin contrato discográfico de por medio, etc. Eh, hoy suena una banda, eh, creo que es una banda, bueno, suena un músico por lo menos hemos escuchado una voz ahí cantando en catalán, cuéntame de qué se trata. Mhm, uh -huh. en este caso, pues este martes os traigo a Gerard Sibat que se acompaña de otros dos componentes de su banda. a la batería y al bajo y bueno, pues eh aunque la banda en sí se llama Gerard Sibat, como uh -huh. es el el digamos el fundador de de este grupo, ¿no? Eh lo cierto es que bueno, pues que son sus dos compañeros eh también eh, han decidido dar dan dar nombre un poco al al grupo en sí como Gerard Sibat y Elsivets. Ajá. Así que hablaríamos así de una vez. Y así se llama Dale. el el EP que sacaron el año pasado en 2011. que es Grand Exit Exits de Gerard Sibat y Els Civets. Grandes éxitos. Sí. Siendo Grandes lo, lo primero, ¿no? En teoría está haciendo algo vale. la, la primera maqueta o autoeditado. Vale, que. vale, vale. Bueno, pues hablamos de un trío con un líder claro, eh, el que da nombre al proyecto, Gerard Sibat, y no sé si me puedes contar algo más de de él o de ellos. Sí, pues eh lo primero contaros cómo se llama esta canción que hemos escuchado, esta primera canción que se llamaba Noia Motius y podéis encontrar el Bandcamp en gerardsibat.bandcamp.com, esto es Gerard eh g e r a r d sibat.c c i v a t.bandcamp.com, ahí tenéis el el primer EP. Podéis descargárselo de manera gratuita y y tenerlo ya directamente en formato MP3 en vuestro ordenador. Y nada, pues eh, luego si quieres te cuento un poquito más. ¿Te cuentas luego entonces? Sí, vale. Bueno, escuchamos algo más y luego ya hablamos de de Yerasiva Tesuana. Sí, Batu que Shubanta. hay mucho que contar sobre ellos, tienen bastante historia, ¿no? Eh, pues cuentan bastante ellos mismos eh cómo cómo vino a ser el grupo, entonces pues nada. Eh, primero vamos a escuchar una segunda canción uh -huh. y luego luego ya te cuento un poco más. Vale. El trabajo tiene cuántas canciones? 5 canciones Bien. y ahora vamos a escuchar el tercer corte que se llama Un altremón. Ah, nos quedamos con este otro corte de Gerarsivat y el Sibets, ¿no? Algo así era. Eso es. Nos quedemos con ellos hoy aquí en emergencias. Dale. tú ya no estás al தூஷன் மூத்தா சீர்னு சதேவ எ La verdad es que dado que nuestro catalán, ni el mío ni el de Sara es el mejor posible, ¿verdad? Se no. se agradece que en la web en gerardsibat.com podamos ver la letra, por ejemplo, de esta canción que acabamos de escuchar, un Altramont traducida, que viene pasada sí. al castellano. Bueno, de hecho tenéis ahí todas las canciones traducidas al uh -huh. castellano un poco pues para saber exactamente sí. si no dominamos muy bien el catalán. Que más o menos eh, ¿no? Se entiende si eres castellano parlante, más no. Sí, pero bueno, que hay cosas que igual no sí. no no, no no atinamos, ¿no? a a, a a traducirlas correctamente. Bueno, pues ahí las tenéis en la web del artista que hoy te presentamos, del que estamos hablando en, en Emergencias, eh, Gerard Sibat, en la web de de él, gerardsibat.com, y además eh, cada una tiene un pues un play, ¿no? para poderla escuchar directamente. Ahí mismo directamente. podéis escucharlo, entonces es nada, eh ahí mismo en la página podéis darle mientras leéis la letra y entendéis uh -huh. un poquito, ¿no? la historia de de cada canción. Mm, podéis escucharla a la vez ¿no? Aunque mucha gente nos sigue desde Cataluña y desde Barcelona El proyecto es barcelonés, por cierto, ¿no? Sí. sí Así que nada, un saludo también a los que estéis en la ciudad con Dalí y alrededores Que muchos estéis ahí y seguro que entendéis el catalán perfectamente eh, Si no, pues lo dicho, está traducido este, este trabajo Y también está en el Bancam, que ya lo hemos comentado, luego lo recordaremos Y ahora si va, punto Bancam, punto com En la web también viene un poquito lo que es la historia, ¿no? Del proyecto Sí, efectivamente, en la página pues aparece un poco la historia del grupo y es que Gerard Siebat eh conoció a Víctor Antolín, que es el el bajista y que y que en, esa, en aquel momento era y de hecho es eh bajista de Everybody's and His Tragedies. Eh se conocieron, como he dicho, pues en este caso en un concierto de W Petina, Petina en invierno de 2010. y pues nada, hablando de música y de conciertos en directo y de me imagino que otras muchas cosas, decidieron pensar en un posible futuro proyecto, se pusieron de acuerdo y nada, pues se se sumó a ellos a la batería eh Daniel Adel, todos estos todos los componentes eh, han estado en otros grupos y siguen en activo en en otras uh -huh. bandas, de hecho pues el eh, digamos el el fundador de de esta banda, ¿no? eh Gerard Sibat eh también está en Denit y también en Si no me equivocó en megafonía? Megafonía. Uh -huh. Y pues eh, Víctor Antolina eh como he dicho eh está todavía en activo eh dentro de de la banda Everybody's and His Tragedies, mientras que el batería Daniel Adel está en Salónica. Mhm, uh -huh. así que bandas de la escena barcelonesa. Mhm. Uh -huh. Sí, señor, sí, señor. Sí. Bueno, pues un trío con componentes bien conocidos ya por cada uno por su lado que han formado este grupo que se, bueno, parece que nació todo como me cuentas, pues de típica pues historieta, ¿no? de de bar, típico encuentro en el que y por qué no hacemos un grupo, va, venga, ya quedamos otro día. No sería y, la primera vez. No sería la primera vez y mira, luego la cosa pues cuajó y dio lugar a este proyecto llamado así, llamado Gerard Sibat y Els Sibets, así que Pues al final las cosas que pasan en en los bares por la noche a veces, eh, llegan a resultan en Puerto. Sí. Bueno, bueno, pues eh esta es la historia un poquito resumida de de Gerard Sibat. ¿Algo más? Pues eh nada, os vamos a recordar cómo dar con ellos uh -huh. si queréis escuchar mmm, esa esa maqueta ese CD autoeditado que se llama Grand Success de Gerard Sibat y el Sibets. Está en su Bandcamp eh y de ahí podéis descargar gratuitamente eh ese EP. Es Gerard Sibat .bandcamp.com y si queréis escuchar directamente y averiguar un poquito más sobre sobre este grupo, podéis entrar en su en su propia página web que es gerardsibad.com y ahí encontraréis fotos, vídeo, próximos conciertos, música, biografía. y nada, pues eh comentaros eso que si queréis eh, sonar aquí en Emergencias, como cada semana os recuerdo lo que hay que hacer. Si queréis hacerlo a través del email y enviarnos un link de descarga o link a MySpace, Bandcamp, eh incluso SoundCloud, lo que vosotros queráis, podéis hacerlo a programas@bfmradio.com y si preferís hacerlo a través del correo postal, tenéis el apartado de correos 42, 48970 de Basauri, Bizkaia. Uh -huh. Y podréis sonar aquí como hoy suena Gerard Sibat con con su banda. Así que nada, mandadnos vuestra demo tanto en formato digital como en formato físico como queráis y ya está. Por cierto, no mandéis eh, links de Mega Upload, que algunos no se habéis enterado y ya han caducado están ya fuera de parece servicio parece mentira pero sí sí, sigue pasando bueno pues nada yo creo que podemos ir quedándonos quizá con un poquito más de música ¿no? sí vamos a ir a por la última canción y ya que yo ya me marcho como cada martes pues nada vamos a a cerrar con la última canción del EP que precisamente pues se llama Ahora es momento de dir adiós ajá pues así nada así que nada te digo adiós o hasta, y hasta la semana que viene que mejor viene. dentro de una semana más maquetas Eso. autoeditados bandas emergentes aquí en emergencias adiós ahora adiós adiós Moment, és moment de dir adéu. Ara de deixar-ho estar. No, no cal, ja no cal, cal que digui ஜிர் பிர no que ni பிரிம் திருவார்த்த கிரே நோக்கால ஜன ஜூத்த Emergencias danger, danger. Las bandas emergentes en Días de Radio Whatever I want Si quieres que tu demo, maqueta o grabación autoeditada suene en la sección Emergencias de Días de Radio, mándanos un link de descarga a programas arroba bfmradio.com o un disco físico a BFM, apartado de correos número 42 48 970 de Basauri, Vizcaya, porque estamos con las bandas emergentes BFM, la alternativa.